Ale, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente, ¿ustedes? Bien, te estamos recibiendo bien Este, bienvenido Bienvenido el que escribe Ahora sí, sí. Hola Ale Hola, ¿qué tal José? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, mu muchas gracias, los felicito por el quinto programa Saludos obviamente al gran amigo José, a Horacio y al invitado Mariano Conini Gracias Y bueno, eh, tengo dos o tres temas hoy Así que vamos a ver eh, eh, por dónde empezamos, si les parece bien Bárbaro, cuando usted guste Perfecto eh, Para seguir un poco con lo que hablábamos la semana pasada del tema de la privacidad, etcétera, Tengo aquí una nota publicada en infobae.com que dice así Google puede usar contenidos de usuarios para sus avisos. Anunció cambios en sus condiciones de servicio, los cuales comprenden la utilización de nombres, fotografías y reseñas de productos en publicidades. Facebook, por su lado, desactivará una función de privacidad. Eso es más o menos lo que hablamos la semana pasada. Ah, mira vos, eh, claro, claro. Vos sabés que yo encontré, después de que hablamos con vos, en el Facebook, a dónde tienen escondida esa página. donde te dicen, por ahora no lo hacemos, pero si usted no dice nada, nos reservamos el derecho de hacerlo en el futuro. Así que yo aproveché bueno. y saqué unos tildes que había puesto ahí, ¿viste? Mm. Eso es típico de Facebook. Eh, incluso, según nos, digamos, el problema este que se viene ahora con Google... por eh, por el tema de que van a usar eh, tu nombre y, y la fotografía que vos pongas, en caso de que vos pongas me gusta un producto, que en última instancia es similar a lo que hace Facebook. Pero hace unos años atrás, Google eh, lanzó algo similar, digamos, un, un stream en el que uno veía qué cosas los amigos compraban, etcétera, etcétera. Y hubo tantas quejas de los usuarios que, bueno, finalmente... <coughs> perdón. Finalmente dieron marcha atrás Y... Claro, que en, no, en realidad no es, es algo bastante molesto, ¿no? ¿Perdón? En realidad es algo bastante molesto Porque... Imagínate vos Que... Salga, que le manden a mis amigos a decir Todas las marcas Que... Que yo he comprado Capaz que porque casualidad me las llevé por delante Ni sé cuáles son Y que... Usen mi nombre y hasta les pongan una foto mía Para decir que yo lo recomiendo Si yo no soy vendedor de ellos ¿Cómo van a hacer eso? No, por supuesto, es una cosa Es una inaudita. Eh, Es pero como el bueno. comentario ese que dicen Bueno, este, a José Luis Casini Le gusta Bulones y tuercas Porque estuviste viendo una, no sé yo, una Publicidad, o una nota de una ferretería y, y le pusiste me gusta Entonces ya te están diciendo Están compartiendo con el resto Vincular sí. de tus preferencias Pero acá me parece que hay tipo que... Vos no pones me gusta y lo ponen ellos de prepo Por ejemplo... ¿Te acordás lo que contaba la, la escritora en otro programa? Norma Ferreira eh, Por ahí vos mirás un aviso... De... Que venden autos Pero capaz que no te interesa lo que realmente venden Pero te gustó la foto que había Dijiste, ah mira qué lindo auto Clickeás para ver el auto... Y lo que aparece es un aviso con un cachivache que no es esa foto linda y no te interesó nada. Y los tipos ahí nomás empiezan a decir eh, públicamente que a vos te gusta esa página. Que vos ni sabes qué es, ni entraste por eso. Ni claro, eso, yo creo que, que esas son las, las, las piedras en el camino y uno tiene que estar atento cuando transita por estas páginas. virtuales o estas comunidades ¿Vos si no uno por ahí sea. se ve obligado a, a cortar, a cerrar algunas cuentas es que, ¿no? claro pero el tema es eh, si vos estás prevenido te agarran de incauto supongamos que vos ves en facebook que se vende billutería y ves una pulsera que te gusta cliqueas para ver en grande la fotografía y resulta ser una página de Eh, moda travesti, ah, y no entonces sé decide... ¿A usted le pasó eso? No, pero por ejemplo, pasan cosas similares. Supone el caso: bueno, es moda travesti, ah, no, sí, bueno, pues yo no me interesa. Y después aparece publicado por ahí que a José Cassini o a Horacio Alara le gustan no, no. tal página de venta de artículos de adornos travestis. Es decir, che, loco, pero ¿cómo? ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo pasó esto? Algo así es lo que ellos se reservan en el derecho. Mira, pasan todo tipo de cosas. Eh, justamente ayer, un amigo me estaba comentando eh, una actividad que se desarrolla en Facebook que, más o menos, eh, consiste en lo siguiente. Vieron ustedes eh, cuando aparecen publicaciones en Facebook, eh, por ejemplo, con una foto de 20 celulares, y dice, bueno, estos celulares son de un stock que nos sobró, y si vos haces clic, me gusta, y lo compartís, eh, vamos a sortear uno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que, bueno, Debo reconocer que yo mismo eh, he compartido algunos de, alguno de esos anuncios. Eh, y lo que me decía es que mucha gente... Eh, crea una página en Facebook di diciendo cualquier cosa, por ejemplo me gusta un celular Motorola, comparte esta foto, lo hace viral eh, sí. y una vez que llegan, por ejemplo, a dos mil me gusta, ellos limpian la página y la venden a un tercero. Ah, mira qué interesante. Entonces supongamos que ese tercero es alguien que vende bisutería o O no sé, algún producto íntimo O lo que sea Vos tenés Parece... mil afiliados que lo que les gustaba Era otra cosa y los metés ahí Claro, claro. Ah, qué lindo <risa> Así que bueno, cuando uno pone me gusta Realmente no sabe dónde van a ir a parar las cosas y. Sí, yo, yo creo que digamos este, Cuando hablamos de estos temas eh, Queremos en cierta medida Ayudarnos, colaborar entre todos En mi caso, yo estoy tratando a diario ...de si bien utilizar estas herramientas virtuales... ...para situaciones que tienen que ver... ...a lo mejor con promoción... ...de programas y demás... ...también... Eh, ...tratar... ...de, de limpiar... A, ...antes de ponerme... ...a hacer esa lectura de lo virtual que pasa... ...no, no ir... ...mecánicamente a poner los me gusta, ...porque muchas veces uno, bueno... ...ve que algo lo posteó un amigo... ...y por una cuestión de simpatía... ...y puede decir, bueno, si no le pongo me gusta o necesito hacer saber al otro que, que me gusta y que compartimos los mismos gustos entonces empieza a ser todo mecánico todos los días, sumarme todos los días a una cadena de estar pegado, pendiente de los me gusta y no realmente de utilizar la herramienta de la comunidad este, claro, a favor realmente de lo que uno claro, necesita claro. estoy completamente de acuerdo con vos Horacio, sí. hay muchos usos eh, válidos de las redes sociales Este... Poner poner el click Pero, en uh... me gusta No significa que a uno le gusta so... si Es un icono que significa otra cosa claro. Eso es lo, lo difícil de entender pues. sí. Si yo le quiero hacer saber a un amigo Que la publicación del me gusta No es cliqueando ahí la forma de hacerlo saber No, sinceramente muchas veces hay cosas que puedes tener Empatizar y, y si te das cuenta que el Que el mensaje también privado es una posibilidad Lo haces de esa forma Ale, que qué, qué, qué, Independientemente de esto ¿qué, qué hay, hay algo nuevo Que, que, que no sea sé, lo, lo, lo de Google Que has estado husmeando por ahí Mira, tengo varias cosas Tengo una noticia Un tanto graciosa, si se quiere Quizás hasta escatológica Esta noticia fue publicada en abc.es, de España, y dice, las flatulencias de las vacas pueden alimentar el motor de un coche. ¡Oh, Entonces, qué bueno! ¡Por fin una buena noticia! <risa> ¿En, y, qué, en qué, ¿Cómo funciona la... este auto? Puro flato de vaca. Claro. Este, ¿Motor a pedo? <risa> <risa> claro. investigadores argentinos, siempre hay un argentino que ha salido bien por el mundo, logran recolectar, purificar y comprimir los gases que emiten los bovinos para usarlos como fuente energética. Que le pone una trompeta, ¿qué es? Claro. ¿Cómo? Porque bueno, yo, yo he, he leído sobre la combustión de utilizando el, el guano, pero digamos de ahí que, que realmente que todos sacan, digamos, la... Estén, ...estén, digamos, como haciendo como los pozos petroleros? Bueno, yo, bueno, yo sí, supe es, sí. con el tema de la capa de ozono... ...que primero decían que era la industria la que destruía la capa de ozono... ...y finalmente se supo que es el gas metano... ...principalmente por la gran cantidad de vacas... Eh, ...pero también en, en China por los cultivos de arroz... ...que también producen el, el gas metano... ...y eso atacaría la capa de ozono mucho más... Que los aerosoles y barniz y la industria Pero me quedo con el arroz O sea que sería bueno que se, que se logre envasar todos esos pedos Y enchufarlos en un auto que los quemen ¿No es cierto? Sí, justamente acá dice que Sirven para generar luz, calor Alimentar una heladera Y hasta el motor de un coche eh, En cualquier caso En todo caso si quieren después les, les paso el link Para que lo publiquen y... Eh. por si alguien quiere saber más en detalle bueno. o eh. sea que alimentar una casa y un auto este, mira, flor de pedo tiene que ser ¿eh? o muchas, vacas, o muchas vacas bueno Ale gracias por, por participar y estar atento a estas novedades o inquietudes que podemos también compartir con nuestros amigos eh, es, es un placer tenerte con nosotros y que te puedas conectar por Skype así ah, eh. un gustazo y nos vemos la próxima Igualmente, un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, chao.